¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá siguiendo con preocupación la cantidad de contagios en el personal sanitario y una cantidad de reclamos que vienen haciendo hace meses, pero que hasta ahora no han logrado eco, más allá de algún reconocimiento en lo discursivo. De los gobiernos n a c i o n a l provinciales y, y municipales, en muchos casos, la situación de la、um, cuestión paritaria, los elementos de protección y la necesidad de sumar、eh, mayor personal por este trabajo de e s t a j o que están haciendo. Pero seguramente vos puedes、eh, ampliarnos, ilustrarnos mucho más al respecto de casos concretos que conoces. Bueno, sí, eh, el, eh, respecto a la situación sanitaria de de los. 600.000, 670.000 trabajadores de salud públicos y privados de la Argentina,、eh, es preocupante porque ya estamos en, pasamos la barrera de los 20.000 infectados, con 65 fallecidos.、Eh, buena parte de los infectados, sobre todo de la, de la última etapa, son del AMBA, de los 20.000, unos 18.000 son de. Del área metropolitana de Buenos Aires,、eh, un, entre los fallecidos muchos hombres, muchos enfermeros, también colegas profesionales de la salud y personal auxiliar.、Uh -huh. eh, la estamos pasando difícil, hay un grado de agotamiento fuerte porque los equipos se van raleando, se van diezmando.、Uh -huh. eh, en el POSAS tenemos más de 500 infectados. En un solo hospital y 1.300 aislados, lo cual hace que se sobrecargue el trabajo de la gente que queda.、Uh -huh. Y en el momento en el cual el pico de saturación de camas está en el borde, no decimos que desbordó, pero sí que está en el borde goteando.、Uh -huh. eh, así que sí, es una situación complicada. Mejoramos respecto a hace tres meses los equipos de protección personal, llegaron más. Después de la campaña que hicimos, hubo una respuesta, hay que reconocerlo. Eso,、mm. pero bueno, el personal que tiene el pluriempleo, que está precario, que se va de un lado al otro, que está trabajando más horas de la que corresponde, pierde de alguna manera su autocuidado y se enferma con, con mayor facilidad.、Mm. Entonces,、eh, igual e s t a b a planteando el otro, la falta de reconocimiento del Estado.、Claro. Eh, toda la gente que está en posadas. Toda la gente que está en San Luis, toda la gente que está en los, los hospitales que se están abriendo, está precaria, está con contratos basura. Y en el Posadas están hace 25, 30 años con contratos basura. Lo cual hace que un compromiso de desprecarización laboral sea i n d i s i n g i b l e y todos nos lo prometen para después de la pandemia. Lo hemos planteado 10 veces en la mesa y、eh, hay refractariedad. Y lo mismo a un aumento salarial. Ves la paritaria de camioneros, 28, 30, bancario 27, preguntas por l a s estatales y qué te dice el ministro Moroni, con el cual estuvimos reunidos hace unos d í a no tenemos plata,、eh, no podemos t o m a r la paritaria estatal porque el déficit fiscal aumentaría arriba de 7 puntos del PBI, así que olvídense hasta el año que viene. Y por último,、eh, pedimos la extensión del BON o hasta el fin de año porque la pandemia no se termina. La duplicación, porque si c 5 mil pesos hoy no, no, no llenas un changuito,、uh -huh. y también nos dijeron que no había plata. Así que hay como te aplaudo, pero en el fondo no te reconozco. Claro, claro. En lo discursivo está el reconocimiento, incluso cada vez que se hacen los anuncios, pero en lo concreto el, el personal está precarizado, en muchos casos, como contás, de décadas, de y el que se incorpora es en las mismas condiciones. Sí, sí, todo m a n o tributo. La gente que está entrando a los hospitales modulares ahora o a los hospitales AMI que se están inaugurando, lo hablamos con el, el, el subsecretario a cargo de todos los hospitales, el doctor Colia,、uh -huh. exministro de Salud de la provincia,、eh, exsecretario de Salud de Matanza, y él nos dijo: todo para después de la pandemia. Es decir, que Paritaria Nacional de Salud, d e s p e c a l i z a c i ó n aumento salarial, mejoría de las condiciones de trabajo. En vez de hacerlo en el medio de la pandemia, que es cuando necesitamos alentar al equipo que está fundido,、uh -huh. nos dicen para después y no, no con plazos ni compromisos concretos. Entonces, la medida nacional tiene que ver. Este, el, mañana vamos a estar movilizados en todo el país. De acuerdo a la zona, va a ser la movilización. Va a haber actividades de visibilización acá en el Amba, en los hospitales, y no vamos a, no vamos a marchar. va a haber un Una concentración en la plaza de San Justo, nada más, de la gente de la matanza. En el interior va a haber caravanas, en, en Santa Fe, en Tucumán, habrá un a t o e l Ministerio de Salud en Córdoba, marcha entre el e g o el Ministerio de Salud no paro, en r a w s o n en la capital de Chubut. En f i r de Río Turbio a, a Tartagal vamos a estar movilizados. Con esta consigna, denos bola, este, no, no, no. no. No nos conformen con estampitas o con perdón, como pidió el ministro, el jefe de gabinete Cafiero, porque、uh -huh. no pudo parar a los anticuarentenas el otro día. No t e n e m o s esa disculpa. Queremos que tomen medidas para sostener al equipo de salud que se está cayendo a pedazos. Jorge, ¿por qué se da、eh, esta cantidad de, de contagios y esta cantidad de, de casos fatales en el personal sanitario? Mira, la cantidad de contagios está por debajo de la media mundial.、Uh -huh. El virus es una porquería. Es, es muy contagioso、eh, y a pesar de que usa ese equipo de protección personal, en el momento que te lo sacas, te lo pones,、o、a veces en las áreas comunes, cuando te sentás a tomar un café o algo y, y te relajas, ¡tac!、Eh, te, te la ponen y el virus es, ahí, es muy traicionero.、Mm. Y hay otra, otra cosa que está pasando: la gente no tiene un solo trabajo, tiene varios, entonces se los lleva de un lugar a otro al bicho. Entonces, el pluriempleo, la precarización, el agotamiento de los equipos、eh, está jugando un papel en un contagio que es muy alto, pero que hoy está en el 7% más o menos del total de contagiados, cuando en Italia o en España había pasado largamente el 10%. Así que.、Eh, No es consuelo, 20.000 infectados es muchísimo, 65 fallecidos es mucho, pero debajo de la media de letalidad de la población.、Mm. La población bueno, es, tenemos más fallecidos porque, porque el personal de salud es joven y、eh, el 70% son mujeres, que son las que, las mujeres jóvenes son las que mejor resisten el coronavirus. ¿no? Entonces, la, tenemos tres veces más probabilidad de, de infectarnos que la población general. tenemos una letalidad que hoy está por debajo de la, mitad, de la mitad de la población general, por suerte. Así que igual queremos bajarlo.、Claro. Tenemos un comité de emergencia, estamos dando nuevas recomendaciones a los equipos,、eh, estamos intentando de todas las maneras bajar esta cantidad,、sí. pero、eh, evidentemente estamos ante un enemigo poderoso e invisible. ¿Hay dentro del personal de salud, que además está, que contaba, está precarizado muchas veces hace décadas, o el que se incorpora, se incorpora en estas condiciones de precariedad laboral, ¿hay convocados o hay trabajando por esta emergencia en los hospitales、eh, personas que son parte de los grupos de riesgo dentro de los equipos de salud? Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, varios de los que han fallecido eran grupos de riesgo.、Mm. Este compañero enfermero de Levita que falleció esta semana era un. Un compañero con bronquial crónico,、eh, la compañera de Gandulfo, de ESMA, era una diabética de insulina i n dependiente. Había algunos con cuadros de, de obesidad, la diabetes es el peor de los factores, y algunos diabéticos este, estuvieron trabajando y lo hacen porque en muchos lugares no. Eh, las direcciones de los hospitales y de los centros de salud no cumplen con las reglas de licenciar a los grupos de riesgo, que es una de las recomendaciones que hemos sacado nuevamente el Comité Nacional de Emergencia en acuerdo con el Ministerio de Salud y que va a bajar entre mañana y pasado a todos los ministros de salud de las provincias. No van, manden a trabajar a personal de riesgo porque,、eh, la, digamos, la v i b r a c i a e l riesgo aumenta. enormemente Y lo vemos cuando hacemos el corte de los fallecidos.、Uh -huh. Es muy raro encontrar compañeros que no tenían comorbilidad. Por ejemplo, la compañera de Pilar que falleció el viernes、uh -huh. no tenía comorbilidad, era 32 años. Ahora también pasa eso. Pero la gran mayoría、eh, eran con problemas cardíacos o tenía n más de 60. Realmente hay que cuidar muchísimo. Este, al, al personal de salud que está en riesgo y mandarla a c a r r Pero como no hay,、uh -huh. y como se infectan y se aíslan,、eh, agarran a lo que tienen a mano, y bueno, ahí así nos va. Por Última pregunta y agradeciéndote enormemente estos minutos, quedamos como siempre a disposición para seguir charlando cuando lo crean conveniente. ¿Cómo, viste, cómo afectó al personal de salud que ya viene esto, con, con, esta, con este cansancio de tantos meses de trabajo, con este reconocimiento dispar entre el discurso y la práctica concreta de los reclamos, las demandas de la paritaria, de los elementos de cuidado, la marcha del lunes? Sí, la marcha del lunes, ¿qué se es sabe?、Eh, la marcha del lunes. Si vos me, me, me, me, me pedís una opinión personal en、uh -huh. la marcha este, que tuvo Ribetes Pachos Escos,、eh, donde se juntaron demandas contradictorias, si vos me preguntas qué opino yo de la reforma judicial, y yo opino que ahora meter u n a reforma judicial en medio de la pandemia es una barbaridad,、uh -huh. este, es lo más impolítico que hay. Ahora yo hoy no saldría a movilizarme este, a la calle por, por el tema de la reforma judicial.、Eh, Había de todo, antivacunas, terraplanistas, anticuarentena, porque sí, bueno, cualquier cosa. Obviamente, el, todo el sector del gobierno anterior, de, de Cambiemos, aprovechó un cansancio social que hay este, por, la, por la cuarentena y el aislamiento prolongado y hizo su agosto. Ahora, desde el punto de vista、eh, del impacto sanitario, yo te aseguro. Las 500, 800 mil reuniones clandestinas que se hicieron、eh, sociales este mismo fin de semana, muchas con amparo del poder, con toda seguridad van a impactar más en la epidemiología que una marcha al aire libre que nos j u n t ó más de 2.000 personas.、Mm. Así que yo no, no, no creo que tenga un gran impacto、eh, epidemiológico. atendiendo Con turno y atendiendo con, con las mesas y, y a puertas cerradas, c clandestinamente.、Claro. Eh, y eso está pasando en todas partes, está, está pasando en el interior también.、Sí. Así que, bueno,、eh, es posible en este estado, después de cuatro meses de cuarentena estricta, volver a una fase cero otra vez. Y la, la verdad, yo lo dudo, si、sí、es posible, porque si aquí. ¿Quién, ¿Quién lo va a hacer sinnos con autoconciencia? a、uh -huh. y é l lo va a mandar a ver ni a que nos reprimamos? v a A tener con más muertos que por el coronavirus, ¿viste? e n t n realmente es para conversarlo muy bien,、uh -huh. este, no tomar actitudes extremas, no utilizarlo ni manipular políticamente de un lado y del otro、uh -huh. y hacer lo mejor que se pueda desde el punto de vista sanitario. Ustedes van haciendo estas recomendaciones en este comité de crisis del que participan, ¿verdad? Sí, esta recomendación、eh, va a estar, según nos dijeron, pegada en la página del Ministerio de Salud hoy a la noche o mañana,、uh -huh. y ahí lo que nos centramos es en、eh, las recomendaciones para el manejo en los establecimientos sanitarios, que son de los grandes transmisores del virus.、Uh -huh. Estamos, por ejemplo, aumentando los testeos en los hospitales, por suerte.、Uh -huh. Están e m p e z a n d o a a h c e r testear los hospitales. Pues, en, se han testeado en los hospitales nacionales en la última semana. 5.500 trabajadores. En muchos hospitales que había baja circulación dieron pocos positivos, 8, 10, pero en el Posada dieron más de 100. 100 casos positivos.、En、los asintomáticos, asintomáticos. No te estoy hablando de los que se testean, el Posada tiene ya 500 infectados. Gente que empieza con fiebre, e n t o n c e va, se testea, tiene coronavirus. La mitad de los testeados del Posada dan positivo. Porque hay una zona de alta circulación. Imagínate, 400 camas con COVID, más 80 en terapia, el bicho está, queda, se, se pasea por. Y eso es normal, eso ocurre en todos los grandes establecimientos.、Eh, y aún así, muchos t anasintomáticos fueron testeados y apareció el virus. Y eso c r e o que tenemos que hacerlo en todos los hospitales. Todas estas recomendaciones están saliendo hoy en la página del Ministerio. Espero. Jorge, muchas gracias por estos minutos. Quedamos a disposición para seguir conversando cuando lo crean necesario. Muy、bueno, amable. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo grande.